Posidonio de Apamea, destacado filósofo del siglo I a.C., es reconocido por su contribución significativa a la filosofía estoica. Aunque fue discípulo de Panecio de Rodas, Posidonio es conocido por haber desarrollado y modificado algunos de los principios estoicos, incorporando influencias de otras escuelas filosóficas, como el platonismo y el aristotelismo. A diferencia de los estoicos anteriores que se centraban principalmente en la ética, Posidonio amplió el alcance de su estudio estoico para incluir temas de física y psicología. Su enfoque era más ecléctico, buscando una síntesis entre el pensamiento estoico y otros sistemas filosóficos. Posidonio creía en la interconexión de las emociones y la razón, desafiando la idea estoica tradicional de que las emociones eran simplemente irracionales. Argumentaba que las emociones podían ser tanto racionales como irracionales, dependiendo de cómo se alinearan con la razón y la virtud. Esta visión influyó significativamente en el desarrollo posterior de la filosofía y la psicología.